Proyección y perspectiva de la economía. Razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias y tomar decisiones de manera inteligente. Es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder. De este Punta del Este que cada vez tiene el cielo más celeste y que las nubes se van, se van corriendo como para que también el sol pueda ser protagonista de... Esta mañana nos vamos a cruzar el río de la Plata. Nos vamos a la ciudad de Buenos Aires para encontrarnos con Pablo Broder. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día, ¿cómo estás? Hola, Jorge, un gusto saludarte a vos y a todos los salientes y a todos los amigos de la radio. ¿eh? ¿Está parecido por allí, por Buenos Aires? Es, es, Mira, está parecido, está parecido en el sentido que... Eh, estoy hablando alerta. estoy hablando del tiempo, del cielo, de la temperatura... Ah, bueno, sí, 8 <risa> grados más o menos de temperatura, cielo celeste... Todo eso es fantástico, lo que pasa es que el clima global... El otro, no, no, el otro ...no clima. ayuda de más. Y ayer escuchaba noticias que realmente me, me preocuparon de un recrudecimiento de los números, por lo menos en el Uruguay. Eh, eh, yo, yo lo tomé muchas veces como modelo de, de gestión, ¿no? y sigue estando, pero la pandemia tiene sus ritmos y tiene sus números y tiene sus tiempos, ciertamente, ¿no? Sí, es así. Lo que pasa es que venía, veníamos de prácticamente casi un año con números que realmente eh, eran eran prácticamente que, que una gran excepción en el mundo entero, ¿no? Todo el mundo estu estu es, estu es. estudiaba estudiaba el caso Uruguay y, <coughs> y llegó un momento que se entraron a disparar los números y entramos a, a preocuparnos. Da la impresión más allá de que tenemos algunos picos ayer tuvimos un pico de vuelta como que quiere ahí formarse una meseta por lo menos en la cantidad de casos pero tampoco eh, son pocos casos por día y tampoco son pocos fallecidos por día para el para los números que estamos acostumbrados a, a poder este asumir de repente en situaciones como esta en un país este con con pocos habitantes como el nuestro no más poco Gracias. más de 3 millones de habitantes Pero a su vez también ah, este, la buena noticia es que el, el ritmo de vacunación viene muy bien, muy bien, eh, está está aumentando notoriamente la cantidad de personas que ya tienen las dos dosis, y bueno, y eso de alguna forma también empieza a poner a, a gente a resguardo, que si bien se puede contagiar igual, eh, el efecto de, de la enfermedad no sería tan virulenta como como en casos que se estaban dando antes de empezar la vacunación, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Y vos sabés que esa es la gran diferencia que tenemos eh, eh, con casos casi extremos en una punta de eficiencia como la del Uruguay y en otra desastre de gestión como es el argentino. y yo te diría que eh, diseñemos un marco general, eh, yo te doy dos palabritas que te pueden eh, sintetizar esto. Incremento enorme de casos en los últimos días y un récord de muertes, o sea, la Argentina está en, con estas dos cifras inmersas a su vez en este desastre de gestión que te mencionaba, porque tenemos mínima vacunación, no están entrando vacunas, o sea, hace como diez días que ya no entran vacunas, no hay, eh, eh, mejor dicho, entraron en total 10 millones de vacunas que pensando en los 44 y cuatro millones argentinos que somos, es poquísimos, pero a su vez eh, los periodistas señalan que hay eh, no menos de dos a tres millones de dosis de vacunas no aplicadas y nadie entiende dónde están ni por qué no se aplican. Esto es algo incomprensible y el ritmo de vacunación es muy lento realmente. Hoy salió una noticia hoy a la mañana por parte del ministro de salud de la ciudad de Buenos Aires <coughs> que asegura en los que tuvimos, por ejemplo, la primera dosis, podríamos llegar a tener en un par de semanas la segunda dosis, por más que ya se vence prácticamente el periodo aconsejado. Por ejemplo, para AstraZeneca, el periodo aconsejado de distancia entre la primera y segunda dosis, lo que se llama la ventana de aplicación de las dosis, es de es máximo 12 semanas. Y básicamente, yo, por ejemplo, me vacuné el 22 de febrero, yo el 22 de mayo me vence las 12 semanas. Seguro, <coughs> seguro, seguro. Y es un, es un tema realmente muy complejo. En una situación, en un marco general, Jorge, porque no es solo el problema de la pandemia, sino que se han producido y se siguen produciendo eh, en este marco, te digo, de, de, de dificultades sanitarias, eh... Graves, eh, graves enfrentamientos a propósito de la gestión eh, gubernamental. ¿Me escuchás, no? Sí, sí, te estoy escuchando, sí. Perdón. Eh, el grave enfrentamiento se da en el último decreto de necesidad y urgencia del gobierno nacional que dispuso el cierre total de las clases. Y la ciudad de Buenos Aires, que es una jurisdicción autónoma, eh, dispuso en uso de sus atribuciones constitucionales que las clases seguían las clases presenciales con todos los recaudos del caso seguían dándose porque todos los análisis todos los estudios todas las investigaciones señalan que era mucho mejor tener a los chicos en el colegio que tenerlos en la casa o dando vueltas quién sabe por dónde y eso eh, determinó una rebeldía de la ciudad de Buenos Aires. Eh, frente al decreto de emergencia de urgencia que determinaba la suspensión de clases presenciales y una presentación en la Corte, en la Corte Suprema de Justicia estoy hablando. <coughs> y la Corte, pese a que su fallo fue en abstracto porque el DNU anterior ya terminó, pero dictaminó algo muy importante, que es que eh, la ciudad de Buenos Aires tiene autonomía como para definir si eh, tiene o no clases presenciales sino que no admite el avasallamiento que el gobierno nacional le quiso imponer. Y esto produjo, un, ya produjo un exacerbamiento del enfrentamiento que hay muy fuerte, ya muy, muy fuerte entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, perdón, eh, porque eh, esto se marca también, Jorge, en el la perspectiva de eleccionaria de octubre de, de, de este año. Justamente, Pablo, dejame hacerte una, una reflexión. Hay, hay, dale, hay, dale, hay, dale. hay un par de cosas que <risa> las acabas de mencionar y que realmente nos cuesta aquí en Uruguay. Primero entender, <risa> y segundo, de alguna forma, eh, consideramos que, que hay situaciones de, por, de del sistema, de la aplicación del sistema democrático en en Argentina, que creo que de alguna forma... Eh, el sistema democrático parece una contradicción pero termina ayudando al desencuentro de los propios argentinos porque esa esa situación de que el gobierno nacional decrete algo y el gobierno provincial decrete otra cosa por un lado y por el otro a su vez también que a las elecciones que se realizan este creo que en Argentina es cada cuatro años pero cada dos años haya elecciones este camerales parlamentarias como sea, parlamentarias este también eso significa que, que, que el sistema político está permanentemente en rodaje y que cada, cada decisión que se toma se está pensando en, en, en digamos en clave política antes que en clave de sentido común y lo que realmente es lo mejor para la gente. Y y, y, y da la impresión como que eso lleva a que los... los los desencuentros siempre están presentes, siempre se van retroalimentando y siempre hay un motivo para, para la discusión más que para la coincidencia. Y creo que para completar, en el medio de una pandemia, estos, estos temas que, que he mencionado han sido este, elementos de desencuentro y de distorsión de lo que el país necesita, que es rápidamente que el sistema de salud funcione de la mejor manera y que haya un encuentro entre el, los lineamientos nacionales y, y provinciales, porque si no es es, es es una locura. Es, es dificilísimo es entenderlo así. eso. Es difícil entenderlo porque afortunadamente, <coughs> para en Uruguay, para tu país y para mí también país, dado que yo soy residente uruguayo, me enorgullece el sistema uruguayo y por otra parte la cultura política del sistema uruguayo pero acá tenés que pensar un par de cosas por un lado el sistema electoral está muy muy eh, criticado como vos bien decís las elecciones cada dos años porque cada, cada diez minutos estamos en clave política, sí. en clave electoral uh -huh. lo cual impide un desarrollo de un gobierno sereno que permitiría de alguna manera una acción política a lo largo de cuatro años que incluso Se discute porque Uruguay, por ejemplo, tiene cinco años de periodo eh, presidencial, eh, nosotros tenemos cada cuatro años, y sobre todo la elección cada dos años, que es es muy, muy nociva a mi criterio también. Por otra parte, no podemos olvidar que si bien ocurre en todo el mundo eh, una un, un abanico de ideologías diversas, en Uruguay tenemos el frente Amplio, los partidos colorado y blanco, etcétera, etcétera, en, eh, en España hemos visto la, eh, la última elección en, en, en la Comuna de Madrid con el enfrentamiento del Partido Popular que es centro-derecha y el, los sectores más proclives a la izquierda, pero se va dando en un clima que no significa en el caso argentino, sino una enorme confrontación porque nosotros estamos inmersos eh Y los ejemplos eh, latinoamericanos se están mostrando, por ejemplo, qué está pasando con El Salvador, qué que pasa, por supuesto, el ejemplo máximo que es Venezuela. Eh, estamos inmersos en un populismo que está eh, sintetizado en una frase que Cristina Kirchner la, la proclamó permanentemente. Vamos por todo, ellos son nosotros. O sea, acá el, la necesidad del partido gobernante, en este caso el, el kirchnerismo, el peronismo, es la necesidad de crear un enemigo. Y el enemigo no lo podés dejar levantar, no lo podés dejar respirar. Y en ese sentido, eh, todo el tema de la pandemia que se mezcló con la clave política es porque la gente, el, la población está muy agobiada y ya está muy desesperanzada también porque, primero cansadísima del encierro de casi 14 meses y segundo, porque no ve perspectiva y no ve gestión el ejemplo más claro es el de la falta de vacunas y sobre todo que ya no dependería tanto de afuera sino de la adentro, la falta de testeos, en argentino Argentina tampoco se testea, y esto determina que la acción del gobierno en todo sentido, es una acción publicitaria, política estratégica para mostrar que ellos son buenísimos cuando no lo son, y que los otros son malos cuando tampoco lo son tan malos Ahora, ¿Sí Pablo sí. Pablo, pero cuando estuvo Macri de presidente le dedicaba más tiempo, muchos días a, a, a tratar de, de, de a, a Cristina y sus secuaces este, meterlos en la cárcel que de gobernar y, y así le fue también, ¿no? O sea, Veámos que, los... que está, todo, todos los gobiernos han estado siempre en un clima político de, de preocuparse más del adversario que de gobernar Monte. Bueno, acá te vale, vale una, una aclaración o al menos una ampliación de tu concepto. Eh, Cristina Kirchner representó el gobierno más corrupto en la historia política argentina, de lejos. Segundo, si bien Macri tuvo una enorme cantidad de desaciertos y enorme cantidad de fallos en materia de conducción, lo que se mantuvo y lo que se respetó permanentemente fue la institucionalidad no hubo avasallamiento de las normas jurídicas que rigen al estado de derecho y tercero Macri no se ocupó de poner de, de hacerle juicios o o, o poner la presa a Cristina que nunca lo logró sino que esos fueron los procesos que se iniciaron por las denuncias de corrupción y especialmente con eh, digamos estalladas por un famoso caso que no lo de, no lo destapó el gobierno sino un colega tuyo, un colega que se llama Diego Cabos, con el famoso tema de los cuadernos, que destapó una eh, un proceso de corrupción fabuloso que todavía sigue estando y que no va a terminar nunca, no va, no, no se va a dar fin nunca a ese este proceso, por el cual Cristina tiene 12 procesos judiciales. No es una persecución política, sino que es una... Eh, un entramado de eh, acciones judiciales a partir del poder judicial que es un poder independiente del ejecutivo entonces hay una diferencia muy significativa ¿entendés? o sea y esto no lo releva al gobierno anterior de la cantidad enorme de errores que tuvo pero si hay que rescatar algo es que permitió el libre juego de la justicia y que la institucionalidad se recuperó bastante y que lo está perdiendo ciertamente Jorge ¿no es así? sí Eh, bien, este yo creo que también Macri se dedicó a, a, a estar este eh, eh, cuidando a, a Cristina y a sus colaboradores durante muchos años también, este a ver qué hacían y qué no hacían y dónde se reunían y demás. Un espionaje implícito sin duda, que también debe estar funcionando hoy, ¿no? Al revés, pero debe estar funcionando hoy. El tema es que tiene los argentinos tienen una capacidad para desencontrarse que a mí me tienen asombrado, Pablo. La brecha es enorme y ya muy muy muy definida lo que sucede y mira qué interesante Jorge en esto miremos un poco la eh, la estructura política del electorado el electorado argentino como muchas veces yo te dije estaba tradición está tradicionalmente eh, dividido en tercios el tercio propio propio propio muy duro el kirchnerismo el tercio que es anti kirchnerista y que no quiere saber nada y un tercio que es la avenida del medio que depende de las circunstancias eh, eh, económicas fundamentalmente, y en este caso el manejo de la pandemia también, eh, puede estar proclive a votar por uno u otro lado. Entonces vota por uno u otro lado. Pero ¿qué pasa? En un momento dado, un, tomando el ejemplo de las elecciones españolas de Madrid, eh, está, la, la votación estaba permanentemente dividida casi en, en, en la mitad, pero resulta que por primera vez en mucho tiempo, en mucho tiempo, Muchos votantes del Partido Socialista, del PSOE, votaron por el Partido Popular, por el partido de Isabel Díaz Alfonso. Eh, ¿Por qué? Porque estaban muy disconformes con la gestión a nivel nacional que ejerce el Partido Socialista Español. ¿Y esto qué significa? Como, como ejemplo, de alguna manera, que muchos observadores están mirando como muchos sectores, a su vez, del propio peronismo, están cansados de la mala gestión actual y en este caso algunas encuestas lo están mostrando, pueden estar proclives a, en estas próximas elecciones legislativas que tienen una particularidad respecto a la presidencial, son distintas, tienen una dinámica distinta, en una de esas van a producir el batacazo y eh, es posible que el peronismo, el kirchnerismo, pueda tener algún algún revés fuerte en este sentido, depende de cómo se den las cosas, de acá a no sabemos cuándo serán las elecciones porque Jorge también en en su manipuleo de en su manipulación de, la, de las reglas institucionales también el el gobierno está diciendo a través de distintos voceros que no se sabe bien cuándo cuándo cuándo va si estamos seguros que va a ser la elección en octubre porque el, otra de las claves que tiene el gobierno en este caso es querer ganar tiempo, les va tan mal con el manejo de la, de la, del aspecto sanitario y el económico, ni te digo, son los países peores de performance económica de Latinoamérica, un poco un poco detrás de Venezuela, pero no mucho más, eh, que lo que necesitaría sería ganar tiempo para que la, la pandemia amane, para que vengan más vacunas de alguna manera, y para que esta ola de, de manto negro pueda ser superada de alguna forma. Ahora, Pablo, ¿eso quiere decir que se se está de alguna forma eh, manipulando el tema de, de, de que aparezcan las vacunas eh, como para que esto ayude como un pretexto que al no haber tanta gente vacunada no se pueda hacer las elecciones? que que hacer el, no, ¿Esto no, es no, toda no, una maniobra o una especulación del gobierno no. nacional? No, no, el gobierno está desesperado por conseguir vacunas porque lo que la ah. población está desesperada por conseguir vacunas. No, uh -huh. el gobierno está des desesperado porque ante la no consecución de las vacunas, al no tener eh, la población cubierta, al tener la población encerrada, la imagen del gobierno está cayendo a pique mes, mes a mes y uh -huh. medición tras medición. Entonces lo que quiere el gobierno es conseguir vacunas, pero lo que pasa es que no las consigue porque... No la gestionaron, se jugaron directamente a la China y a la rusa, desestimaron a la AstraZeneca originalmente, desestimaron a la Pfizer originalmente, a diferencia de otros gobiernos, Uruguay, Chile, etcétera, que salieron a buscar cualquiera fuera el origen de, de vacunas para cubrir a la población. De modo tal que eh, lo que necesita el gobierno es justamente que vengan muchas vacunas para poder cubrir un pobrísimo un pobrísimo eh, proceso de vacunación que tiene la Argentina en este momento. Y mientras tanto, porque te digo esto eh, que tiene que ver también con, con la pandemia, pero con la economía, que un dato que no podemos dejar de mencionar es que la inflación en la Argentina está recrudeciendo por más que haya un montón de controles, precios máximos, congelamiento, persecuciones, etcétera. Miramos en marzo en marzo la, la inflación fue del 4.8% en el mes. Recuerdo para mis amigos uruguayos que toda la eh, toda la inflación anual uruguaya está entre el 7 y el ocho. Eh, en abril se estima, no están los datos oficiales, que no va a ser menor al 4%, o sea eh, se augura que puede haber una inflación no menor en el año si sigue esta tendencia al 50%, pero que muchos analistas están diciendo que depende cómo vengan cómo se vengan desarrollando las cosas, eh, puede ser incluso superior al 55%. Esto es una, un, un desastre en materia económica porque toda la economía argentina está desquiciada y también, Jorge, en el medio de un de un clima de agitación, yo te lo comenté, hay un reservorio petrolero muy importante en el sur se llama Vaca Muerta, que era la joya de la abuela, más o menos. Uh -huh. Era una, una una cosa para el futuro argentino definitivamente, y que está prácticamente bloqueado bloqueado por problemas sindicales de hace prácticamente 20 días. Y eh, esto determina también que los inversores, no es que miren con recelo la Argentina, los inversores de la Argentina se van, se van, y hay mucha gente que se está yendo ¿no? Empresas grandes que se han ido y se van porque la Argentina en este momento está con un panorama prácticamente <risa> diría que sin futuro Pablo sí. a mí a mí algo que me ha llamado la atención ver mar marchas piqueteras en contra del gobierno de, de Fernández los piqueteros hacen su negocio a ver Jorge los piqueteros hacen su negocio los piqueteros son grupos sociales alimentados en su momento por el propio gobierno que eh, no eh, trabajan de esto, trabajan de marcha, y lo que quieren siempre son o subsidios o planes, lo que se llama planes, etcétera, etcétera. Eh, y lo que necesitan es eh, exigirle al gobierno en este momento que no es no está demasiado con, pues, con posibilidades de darle todo lo que piden, de alguna manera están presionándolo Pero aparte hay que ver acá otra cosa, que es la interna en el propio sector de, eh, gobernante por un lado y en el propio sector de eh, los grupos más radicalizados por otro, porque los que le hacen la marca al gobierno no son los, los movimientos piqueteros kirchneristas, digamos así, sino son los movimientos de extrema izquierda o más radicalizados, los más cercanos con el partido trotskista, con el partido comunista, Eh, son los movimientos sociales que tienen un color marco, lo ves incluso en televisión, lo ves en las banderas rojas que tienen permanentemente, eh, el movimiento socialista de los trabajadores, etcétera, que son los sectores de izquierda que necesitan presionar permanentemente porque quieren lo que se llama la plata de los planes. Pablo, Entonces, tenemos, eh, tenemos dos, tres minutos más, este, los este, dejo para que vayas mencionando ah, alguna cosa más que tengas por allí. Sí, mira, eh, lo, lo que importa en este caso, eh, es. Eh, te quiero dar un, un par de referencias. Eh, se escucha en este momento el tema de las patentes, ustedes lo habrán recogido, que Biden dijo que habría que suspender. Sí. El, el... Uh -huh. Y este es un debate increíble en materia de uh, análisis internacional. Porque eh, no, yo no entiendo, no puedo meterme en la política americana, no entiendo cuál es la posición de Biden Pero hay un dato que es muy interesante que salió ayer fundamentalmente respecto a ese tema que es el que puso una de las mejores políticas de, del mundo prácticamente que es Angela Merkel eh, cuando dijo que ella no está de acuerdo con, con el bloqueo de las patentes. ¿Y por qué no está de acuerdo? Porque en este momento lo que el mundo necesita es producción de, producción de vacunas y el cierre de las patentes, el bloqueo de las patentes no va a ser, no va a determinar que se eh, produzcan más vacunas, al contrario, lo que determina puede ser un menor precio para las vacunas, pero nada más que eso, porque es eh, quitarle la carga de las la reyes de las regalías que tendrían la, las las eh, empresas que los, los laboratorios que los fabricarían, pero al contrario, lo que haría sería desalentar a los innumerables laboratorios que todavía hoy día siguen desarrollando procesos, dentro, si sigue este, este tema sí no el de las patentes sino este, este proceso que se inició hace, hace un año, eh, va a haber una luz de vacunas nuevas contra el COVID de acá tres, seis meses por todos los desarrollos que están haciendo la, los laboratorios. Pero si se les quita al laboratorio el derecho a ejercer en la producción. Y en ese sentido, a mi criterio, es una opinión personal, pero compartida por algunos otros colegas, eh, seguramente eh, no no está mucho más allá de ser un incentivo para que se produzca, todo lo contrario. No creo que pase nada, yo no, no entiendo bien cuál fue el objetivo político de Biden, y me resulta muy lejano a mí esto, pero básicamente te digo que eh, no no va a pasar absolutamente nada y el planteo de Merkel está es totalmente razonable como siempre ocurre, bárbaro veremos en nuestro propio, en el nuestro próximo encuentro seguramente ya vamos a tener este, alguna novedad más este, más eh, interesante sobre este este eh, esta sorpresa que ha dado Biden con, con sí. esta propuesta Pablo y te doy la del, est sí, ver, doy la del estribo nomás ¿Mm? que, que la dejé justamente para el final Eh, tuvimos una tragicomedia porque el ministro de economía quería echar a un subsecretario un funcionario de tercera línea apoyado por el presidente de la nación se, apuso, se opuso Cristina Kirchner, se opuso la cámpora y el subsecretario que querían echar abiertamente ¿no? no lo pudieron echar apareció un acto público ayer y todo el mundo decía que se iba a ir el ministro de economía con lo cual iba a ser muy malo para la Argentina en un momento como este No porque sea no, no, no una luminaria, sino porque de alguna manera significa un rasgo más de inestabilidad el caso que se vaya. Y realmente eh, en este momento tenemos un ministro de Economía que hasta la semana pasada no sabemos si se iba, se quedaba, eh, vaciado totalmente de poder, pero que eh, ahora se ha anunciado que el sábado el presidente emprende empe una gira por Europa, para por cuatro países para mendigar algo de plata, y que lo acompaña el ministro de Economía. Por ahora el ministro se queda, pero en una posición absolutamente debilitada, como si fuera una figura de corazón. Pablo, te mando un abrazo, nos reencontramos en unos días. Un abrazo muy grande, Jorge. Buen un fin de semana para todos. Chao, chao. Frecuencia abierta.